Bueno, estamos aquí ahorita concentrados en el c i d e s i en San Cristóbal. Nos estamos preparando para la caminata que se va a hacer desde aquí, desde San Cristóbal hasta la comunidad de Acteal en Chenaló. Esta caminata se organiza, digamos, en torno a, al aniversario de, de la masacre de Acteal. Vamos a salir mañana 21 a las 4 de la mañana, empezamos a caminar. Este, dada la distancia, pues no va a ser.、Eh, Todo camino va a ser una modalidad que combina el camino con la carrera tipo antorcha, como las antorchas guadalupanas. Entonces, ratitos caminando, ratitos corriendo de relevos, ...este... porque se trata de, de llegar el, el 22. Las abejas y las gentes que van a conmemorar ese día van a caminar desde la tijera de Mahomut hasta Actial, que es un espacio corto. Y la idea es que lleguemos a, a las 8 de la mañana de Mahomut para juntarnos y ya caminar con todos los demás. Entonces, se hacen dos jornadas. Este, pensamos que sea llegar a Yapteglum mañana para allá que nos quede un tramo corto y poder estar a las 8 de la mañana en Mahomut. los últimos años se ha hecho, además de la celebración religiosa del 22, alguna o t r a a c t i v i d a d un foro. Han sido unos nacionales, otros incluso internacionales. Y este año p u e se s decidió que más que un foro se hiciera una serie de acciones, jornadas desde 20, 21, 22, de ayuno y oración, como acostumbran las abejas. De hecho, allá, allá ya están ahorita en su, en su rezo, en su ayuno. Y, y p、pues, un e s u grupo de gentes que la mayoría pues, no, no son de Actial, sino se están solidarizando,、eh, pensaron en esta forma de, de apoyar、eh, todo el conjunto de acciones que se hacen. Este, en torno al aniversario de Actial. Y específicamente se hizo esto para que se quedara la denuncia, no solo en cuanto al caso Actial, sino en cuanto a toda la violencia que está habiendo últimamente en, en nuestro país, toda la,、pues、la, la supuesta guerra de Calderón contra las drogas, que en realidad es una guerra contra el pueblo, como se ha visto, sobre todo en los últimos días, que ha habido varios, varios activistas asesinados en el estado de, de Michoacán, Don Trinidad. Eh, otro don e p o m u c e n o allá en el, en el norte, y el gobierno que ya h a c e n o s creer que son muertes de, de la violencia del narcotráfico, y no es cierto. Entonces,、eh, todo eso lo queremos este, denunciar. Pues sumarse、eh, todos los que quieran alcanzarnos en el camino, o v a